Sí, el PURE se está aplicando、eh, desde que se instauró hace unos años, este, se está aplicando normalmente.、Eh, voy a tratar de, de, de sintetizarlo y ser lo más claro posible porque tiene alguna complejidad. Pero esto es, es más o menos así. En el año 2003、eh, comenzó a percibirse una situación de, de falta de abastecimiento en el país. fue un poco la p r i m e r señal de, de,、eh, de crisis energética, digamos así. Lo cual no, no, no quiere decir colapso, ¿eh? simplemente falta de abastecimiento en horarios y en días pico. Esto es, en los días más fuertes, del, más crueles del invierno y en los días más calurosos del verano.、Eh, y los años siguientes,、eh, esta situación siguió、eh, en En primer lugar, hasta el 2005, leve, la, la, la, el PURE se siguió aplicando, pero el crecimiento de la demanda se siguió e s creciendo en principio levemente. Pero después se produjo un crecimiento、eh, de la economía, un, un, una, un desarrollo de la economía en el país que trajo aparejada un aumento de la demanda, y allí sí se produjo crisis en el 2006-2007. Eh, una crisis que llevó a, a cortar el servicio a las grandes industrias. No sé si usted se acuerda、eh, en, en esos、eh, inviernos, fundamentalmente, que hubo fábricas que、eh, hubo que cortar el suministro en determinados horarios para permitir el abastecimiento normal de las residencias. Entonces, el gobierno eh, nacional eh, sacó un plan. Eh, de protección, digamos así,、eh, que, que pretendió que、eh, la gente, sobre todo los usuarios residenciales, también las industrias,、eh, controlaran y usaran racionalmente la energía. Y se puso como referencia el año 2003, que fue, digamos, el último año en que el abastecimiento fue normal. ¿Qué es esta referencia? Por ejemplo, vamos a, a estos días: agosto. Agosto del 2011. Lo que las distribuidoras eh, eh, de la provincia y, y todas las distribuidoras de la provincia y las distribuidoras nacionales regulan o comparan el consumo de agosto del 2003 con agosto del 2011. En nuestro caso, que somos bimestrales,、eh, podemos hablar de julio-agosto, por ejemplo. n o cierto? es Se compara julio-agosto del 2003. Con julio-agosto del 2011. Si el consumo de julio-agosto del 2011 es mayor que el del 2003, el excedente, ...el excedente si es mayor, paga una penalidad del 50% de la tarifa sobre el excedente. Y si consume menos, si la comparación da que en el 2011 consumió menos. q u En e el 2003 recibe una bonificación, esto es como un premio, que se bonifica en función de la cantidad de ingresos que tenga la distribuidora, ya no es un porcentaje, sino es en función de la cantidad de ingresos que tenga la distribuidora por las penalidades del puré, se divide entre los k i l o v a t de los usuarios que hay que premiar y se les devuelve o se los bonifica con una cantidad de dinero. Que surge de ese pozo, digamos así. No sé si me comprendió Corre Correcto,、Alicia. correcto. O sea que, ¿y esto no tiene,、eh, digamos, finalización? ¿Esto no, se no. va a aplicar hasta cuándo? Mire,、eh, no, por el momento no tiene finalización. Ahora, mi, mi opinión、eh, como, como funcionario del, del sector eléctrico, yo creo que va a seguir unos cuantos años, porque、eh, el, el, lo que originó todo esto es la falta de abastecimiento. Y la falta de abastecimiento está originada en la falta de inversiones ¿eh? en generación. O sea, la, la, la cantidad de, de kilovatios hora que, que se generaban en, el, en los años 2003, en el año 2011 ha habido aumento por una inversión generalmente de, del propio Estado, pero no en la medida que ha crecido la demanda. Por lo tanto, estamos en algunos casos igual o peor de lo que estábamos en aquel momento. Claro. Y en los próximos años que vengan, si no aumenta la inversión en generación, vamos a estar cada vez peor. Es como, como que uno, este, a ver, hago un paralelo: si uno tiene el mismo ingreso mensual y hay inflación, este, llega el momento en que la plata no le alcanza de ninguna manera, porque la inflación sigue hasta cuándo, como, como fue su pregunta, y hasta que cambien las condiciones económicas de alguna manera. En este caso. En la energía cambiarán cuando haya más inversión. En este momento, este gobierno está haciendo inversiones en, en generación,、eh, en, en, en cierta medida alcanza a controlar、eh, digamos, la, la, la demanda, pero en los momentos pico, en invierno o en verano, este, realmente no, no, no, no alcanza. Entonces, la crisis se produce algunos días s En algunos horarios, pero no varios días todo el día. Entonces,、eh, el mal menor este, se, se, se soporta de alguna manera, entre comillas. n o este, este es el problema. Entonces, el pure a su pregunta es que para mí, salvo una, una modificación de la ley, q、eh, u va, va a continuar por mucho tiempo. Eh, salvo que haya otro tipo de, de, de situaciones que la modifiquen, ¿no?、Claro. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles?、Mm. Si hubiese un aumento tarifario、eh, importante, el ahorro se va a producir automáticamente, porque la gente va a empezar a cuidar este, un servicio y, un, y una factura que, que, que, no, que no, no está en condiciones de pagar. Entonces, uno, como, como todo, se restringe. Ahora, a a Las perspectivas son de que las tarifas no aumenten en, en esa dimensión como para que generen este ahorro. No, no creo que lo hagan, van a aumentar、eh, levemente en, en los próximos años. No, no, no, no puedo conocer la política del futuro gobierno, pero me imagino yo que, que se está cuidando mucho de no generar más inflación. Entonces, los servicios públicos, en la medida que aumentan, producen inflación. Lo que pasa es que los que. Estamos del otro lado, digamos, en, el, en lo que prestamos el servicio, nos damos cuenta que, que hay dificultades también en la prestación del servicio. Empiezan a aparecer dificultades en, en el mantenimiento de las líneas, hay que hacer inversiones y a veces la tarifa, como ocurre en este momento, no, no alcanza. Lo que no podemos es pretender aumentarla para castigar el bolsillo de la gente. A veces lo que nosotros decimos desde la distribuidora. Ya que estamos en una política de subsidio, bueno, también que se subsidie a las distribuidoras de tal manera de no castigar el bolsillo de, de, de los usuarios. ¿no? Nosotros, como cooperativa、eh, que somos y, que, y nuestros usuarios son nuestros socios, no podemos decir aumentemos la tarifa porque, porque no nos alcanza para, para mantener las líneas. Por más que el servicio, nuestras misiones, mantenerlo. En excelentes condiciones y permanentemente hay que dar suministro y bueno,、eh, no tener recursos para, para hacer inversiones hace que el servicio vaya decayendo. ¿no? Claro. ¿Cómo cae el servicio? Y esto es una cosa que, que la gente que nos está escuchando este,、eh, podrá estar prestando atención a esto de las tarifas que yo estoy diciendo. ¿no? Quiero ser claro y, y, y compartiendo el sentimiento de todos los. De todos los Asociado. Es decir, bueno, ojo con esto de aumento de tarifa porque nos duele a todos.、Eh, pero también hay que pensar en que la distribuidora, en este caso la cooperativa, si no tiene recursos,、eh, puede dar menor calidad de servicio. ¿Qué es menor calidad de servicio? Y se empiezan a producir cortes de energía,、eh, microcortes, a veces este, se corta una hora la energía. Eh, eh, en una localidad, en Sierra v a l l e nos ha estado pasando últimamente, que estamos, estamos trabajando para, para mantener lo, lo mejor que se pueda, pero、eh, por ahí le dicen, todos los días hay un corte. Cuando antes un corte de energía era una cosa muy aislada, llamaba la atención, bueno, o sea, se cortará un día y un, un rato, una hora. o Estarán haciendo mantenimiento, a veces son por tarea de mantenimiento, pero cuando caen cuatro botas, como se suele decir, o hay un viento, se corta a veces un cable, y esos cables se cortan porque o son, tienen una antigüedad que ya debieron haber sido reemplazados, y entonces la familia se queda sin energía en una noche de frío,、eh, con viento o, o con lluvia, generalmente suceden estos fenómenos en esos momentos, cuando hay viento. Y hay un fenómeno climático. ¿Y entonces eso qué es? Y es calidad de servicio, es una mala calidad de servicio. Bien. Y eso、perfecto. es lo que la gente percibe, ¿no? Decir, bueno, está, se está cortando, ¿qué hay? Bueno, una cosa está enganchada con la otra. Por, por eso que a veces nosotros decimos, bueno, esperemos subsidios nosotros también, porque no los tenemos. A la energía hay muchísimos subsidios. Si usted se fija en la factura eléctrica, dice, esta factura está subsidiada. Pero es cierto, está subsidiado al generador, al que provee la energía. La energía está mucho más barata de lo que debiera estar, en términos económicos, ¿no? De lo que es el costo, pero mucho. Está subsidiada y el Estado está haciendo, el gobierno está haciendo enormes esfuerzos、eh, eh, en otorgar subsidios, más allá de, de, de la discrecionalidad. Pero si la energía valiera lo que tiene que valer, bueno, la gente no lo podría pagar.